Caño Gaccia, Julio Gaccia, está haciendo su penúltima columna del año. ¿Cómo le va, Caño? Muy bien, buenos días para todas y para todos. Qué bien que le queda el gorrito navideño. No, le, da, le da como una simpatía, eh, está como para salir a repartir algunas florcitas el 24 de la noche, ¿no? Pero yo quiero un azul y amarillo para la próxima. Muy bien, favor. bien bostero, dice usted, no, no, o de claro, All Boys. No, no, bostero, bostero. Muy bien. Bien. vamos La sidra, hablar... ¿qué le parece? Ah, la sidra. está Muy, muy rico. ¿Rico? Muy rica, muy bien, rica. bien. Nunca había tomado. Recomendable. Bien, sí. Como para cambiar algo, para eh, reinaugurar el paladar, si se quiere, sí, para bueno, refrescar, refrescar ahí. Refrescar. Una baldeada. Una baldeada. Eh, vamos a hablar hoy con el Caño Gassia, Vale sí, Quintero, dígame. de pirotecnia oh. y cannabis. ¿Qué tal el crossover que metió ahí el señor Caño Qué Gassia? Qué bien, súper creativo. A ver, lo que pasa es que es una consulta bastante brota en esta época. Sí. ¿no? Vienen vienen las las fiestas, que las fiestas este, no solamente es la pirotecnia, no y la noche de, del 24 y la noche del 31. Pirotecnia Vi que está prohibida. Pirotecnia que está prohibida pero que siempre aparecen por algún lado, no se sabe cómo, pero hay un montón de ruido siempre. Uh -huh. Por suerte cada vez menos, pero uh -huh. no son solamente eh, la pirotecnia, viste viene mucha gente de visita, viene mucha gente a casa. Eh, sí, o nos a, trasladamos todos en masa a otro lado. O vienen sí. con mascotas, o vienen claro. con un perro, vienen con un gato para no dejarlo solo. Este, la efusividad de la gente están todos de festejo nerviosos que la comida que se si alcanza que si no alcanza la hora si sí, toda esa energía este, nuestras mascotas la perciben y, uh -huh. y también la, la padecen ¿no? de alguna manera este y también están las mascotas que se quedan solas eh, que también sigue siendo también un, un, un problema Y entonces ahí caemos en las consultas donde dicen, sobre todo en esta época, que es tan común esto del tema del cannabis, que ya está en el patio de mucha gente uh -huh. este, y que son conocidos los procesos de, de elaboración de aceites y todo. Muchos escuchando el, la relación del aceite de cannabis con el sistema nervioso, con tranquilizarse, con relajarse, entonces empiezan a consultar si sí, el cannabis puede llegar a servir este o pueden valerse del aceite de cannabis para combatir este tipo de problemas. Uh -huh. Problemas que en muchos casos, a ver, estamos hablando de animales que tienen miedo, que tienen ansiedad, sabemos que el miedo es una respuesta adaptativa, este fisiológica común a todos los seres vivos, uh -huh. este pues de modo que es algo normal tanto el miedo como la la, la ansiedad este Pero cuando esos miedos o procesos de ansiedad se refuerzan y se agravan, ya caemos en lo que se denominan las fobias. Uh -huh. Entonces ahí cuando estamos hablando de una fobia que puede tener distintos estadios, este ya puede ponerse en riesgo eh, la vida del paciente, la integridad física del paciente y del entorno. Hago un punto ahí, Julio, para quienes no saben, es veterinario y viene trabajando con la utilización del cannabis en animales, pequeños animales sobre todo, eh, hago un paréntesis, en casa todas las fiestas generalmente eh, que las paso en Guataché, eh, a partir de la hora cero cuando empiezan a tirar los cohetes o tiraban en su momento, porque ya ahora casi nadie en el pueblo tira eh, petardos, etcétera, pero siempre caía un perrito, que siempre era un perrito distinto, asustado, uh -huh. se metía abajo de la mesa, terminábamos abriéndole la puerta a, a un animal que, bueno, eh, se había asustado por los cohetes los petardos, uh -huh. etcétera y con la respiración muy agitada, eh, se ponen muy, muy mal los eh, perros, sobre todo, y tiene que ver eso con una hipersensibilidad sonora, porque los perros se ponen así con la pirotecnia? En principio no saben qué pasa. A nosotros, si nos explicaran o nos explican, tenemos la capacidad de entender y, y quedarnos tranquilos. Pero el perro, ante toda esa cantidad de ruidos, realmente no sabe no, no sabe y, y no se le puede explicar. Uh -huh. De modo que eh, es, es algo difícil de, de tratar. Uh -huh. este Pero bueno... Como vos decías, los perros al, al encontrarse en una situación de, de sumo pánico, digamos lo que pueden hacer es, en algunos casos, este huir. En esa uh -huh. huida pasa lo que pasa con el perro que aparece en tu casa. Uh -huh. Y en algunos casos, ese perro, andás a ver dónde termina, es muy común este que se pierdan uh -huh. animales en estas fechas a raíz de esto. este O puede ser que pasen otras cosas, que, que se pongan a, eh, a romper una puerta, o que rompan algo en la casa, uh -huh. o, o que pongan puedan reaccionar mal, cuando a veces queremos abrazarlos para que no sientan miedo, eso no no hay que hacerlo, uh -huh. el tema del abrazarlos, pero además porque no sabemos, porque estamos desconectados este, con el animal eh, desde el punto de vista conductual. Entonces, uh -huh. estos problemas, eh, cuando son menores, a ver, eh, cuando sabemos que tenemos un animal fóbico que ya ha experimentado algo eso, por ejemplo, el perro que, que apareció uh -huh. ahí en tu casa cuando se meten abajo de una cama, abajo de la mesa hay que dejarlos, ¿no? Lo, no lo saquen, déjenlos, este y hay que tranquilizarlos de afuera, pero retomando el tema, cuando son cuestiones este leves como miedos, este o, o pequeñas cosas de ansiedad, tenemos algunas cosas para hacer, pero cuando son este animales que ya están diagnosticados con fobias severas, lamentablemente ahora eh, para el 24 y para el 31 mucho no tenemos para hacer porque los tratamientos para fobia, esto que hay que decirlo bien, son tratamientos largos, uh -huh. este que, que los hacen los etólogos que tienen que tienen varias partes, un tratamiento conductual en donde se desensibiliza al animal respecto de ruidos por ejemplo a la vez que se trabajan con eh, con tareas de, de, de contracondicionamiento en donde el animal este se lo hace se lo distrae o se le hace perder el miedo eso, eso es algo largo que además lleva un sostén farmacológico ahora eso ahora lo podemos hacer no eh, eso en un animal diagnosticada con una fobia severa se debe hacer con cierto tiempo de antelación entonces ahora qué hacemos bueno ahora eh, en el caso de ahora si no Eh, no hemos hecho nada o no sabemos cómo se va a comportar la mascota, no sabemos si va a tener miedo o si no va a tener miedo porque es una mascota nueva, uh -huh. este, etcétera Por lo que fuera, bueno lo que tenemos que tratar de hacer, Eh, es acondicionarle un lugar Hacerle una especie de refugio eh, Donde pueda estar un poco Aislado de los ruidos uh -huh. Entonces elegimos un lugar con luz tenue Que, que esté en las, las presiones bajas Que esté oscuro eh, Se recomienda ponerles un poco de música eh, ¿Qué música? Bueno, hay música que es para relajar este, Perros Incluso, sí, puedes buscar en cualquier eh, plataforma Listas de, de música para, para Relajar uh -huh. perros, pero bueno, cualquier música O incluso la uh -huh. música que uno escucha normalmente Que nuestras mascotas están acostumbradas a escuchar en casa y que nos ven a, a nosotros este, felices, esa música también puede servir porque ya la conocen, ¿no? Eh, y ya están acostumbrados, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Tenemos que dejarlos en un lugar, encerraditos, luz tenue, música tranquila, que tengan sus mantas, que tengan sus olores, que tengan sus juguetes. Uh -huh. eh, ojo con los juguetes, no sabemos cómo va a desatar esa ansiedad si en el momento de, de, de la pirotecnia llegara a estar solo y no sabemos. Entonces, tenemos que dejar juguetes grandes. Juguetes grandes porque tienen que ser juguetes que no se puedan llegar a tragar, uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa? En respecto de la comida, por ejemplo, eh, es conveniente que a esa hora, que a la hora de las 12, este, no haya comida, que no se les dé comida, eh, porque cuando estamos hablando de animales que pueden tener un problema de ansiedad, la ansiedad puede puede derivar en dos cosas, o que el animal directamente no coma por, porque está ansioso, pero hay animales que, que la ansiedad le genera este, más hambre, entonces uh -huh. dejarle mucha comida. Porque a veces decimos, uh, le dejo el plato lleno de comida, este todo más o menos oscurito encerrado, y lo dejo y si le da ansiedad, y si el animal come de más, una sobre ingesta, después podemos tener... Porque uh -huh. comiendo por ansiedad se puede llenar de más. Y a veces los problemas digestivos que podemos tener, este porque un animal como además, no hablemos de la dilatación gástrica, de una torsión, uh -huh. que sería lo peor que puede pasar, que termina siendo quirúrgico. no Entonces, bueno, a las 12, este esas recomendaciones. Si, si el animal puede estar acompañado, mejor. Este, lo que más le, lo que más le sirve al animal en estos casos es nuestra tranquilidad nosotros tenemos que estar tranquilos y saber poder contenerlo porque si nosotros tenemos miedo, el, el animal va a tener más miedo nosotros somos sus referentes y nuestra comunicación con los animales y aunque nosotros creemos que es verbal, en realidad el perro del otro lado se comunica de otra manera, se comunica viéndonos, nos leen, nos huelen entonces a la abrumadora mayoría de comunicación que tenemos con las mascotas es a través del lenguaje corporal eh, entonces nuestra nuestro estado o cómo estemos eh, va a influir mucho en cómo podamos o no contenerlo al animal uh -huh. bien ahora eh, volviendo al tema del cannabis porque la consulta es lo puedo usar bueno para estos casos este lo mejor es acudir al veterinario. Hay distintos tipos de tranquilizantes, algunos más usados, algunos menos usados. Los más conocidos es el famoso acedano, sedagotas, que son unas gotitas que se usan. La verdad, eh, en... en, en, en Eh, en desuso casi uh -huh. este se está usando cada vez menos eh, no son muy recomendables las gotitas esto hay que decírselo a la, a la audiencia para que lo sepa, en uh -huh. general las gotitas más comunes se llaman la cepromacina es una droga eh, que en alta dosis eh, es depresora uh -huh. y, y es la única manera que funciona este digamos eh, que lo plancha mucho visto claro. pero es peligrosa uh -huh. y cuando lo usamos en una dosis adecuada que es la, ba la baja dosis lo que hace es, es una relajación muscular el animal en general este queda postrado o no puede ¿Sí? moverse porque sí. porque queda muy relajado pero el hacedar o las gotas de depromacina que deberían venderse bajo receta archivada este lo que hacen es no actuar sobre el sensorio qué quiere decir esto quiere decir que el animal no puede moverse pero percibe todo claro entonces la gotita sí, te saca de un de una puro, las podés usar este eventualmente, pero no son lo mejor a la fobia eh, la, la pueden incluso reforzar, porque durante el estado de sedación con las gotas, este el animal sigue percibiendo todo eh, y la fobia de volver a encontrarse con eso este va a ser peor, ¿no? Entonces es bueno Bien, eh, observar el animal cómo se va a comportar estos días para tener en cuenta para la próxima fiesta, porque la semana siguiente vamos a estar de vuelta con el mismo tema, ¿sí? Entonces, hablamos de eso, hablar de, del refugio, del lugar, de poder acompañarlos si se está. Y después, respecto de las, de los de los medicamentos que se pueden utilizar para esto, se puede utilizar, sí, aceite de cannabis, vamos a decir, ¿cuál? Tiene que ser exclusivamente un aceite rico en CBD, en cannabidiol. Eh, el sistema nervioso está lleno de de receptores cb1 eh, en el sistema nervioso central en la zona del hipocampo de la mí la que tiene mucho que ver con, con las emociones este es eh, el cbd tiene efecto sobre esa zona es ansiolítico eh, pero este tampoco vamos a decir que con esto vamos a poder tratar una fobia no no esto solamente nos puede llegar a ayudar en un marco en un esquema de contención del animal este activo Eh, y también nos puede servir en el caso de las fobias este, instauradas y graves en, en los tratamientos largos como coadyuvante. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado, no cualquier aceite. La mayoría, la inmensa mayoría de los aceites que tenemos circulando no tienen CBD. Son aceites que contienen delta 9 THC, que, que proviene de, de las variedades más eh, recreativas, como se le dice, uso adulto o psicoactivas. Y el problema del THC en los animales que tengan un poquito de miedo o algún toque de ansiedad es que puede llegar a ser ansiogénico. Entonces, si nunca lo usaron, no se les dé por probar la noche del 24. ¿Qué podemos hacer? Eh, ¿Tenemos una semana todavía para la fiesta? Bueno, pensar en el refugio, eh, pensar en cómo podemos eh, armarlo, eh, ir acostumbrándolo en la semana eh, a que coma en el lugar, a que a que, a que a que pasen cosas lindas, a que haya juegos. este Y si vamos a estar con la mascota en esa hora, que puede ser complicada, este lo que tenemos que hacer es estar tranquilos nosotros y proponerle juegos. Este, y... También podemos tener algunas herramientas a mano, como dijimos, el aceite rico en CBD, podemos usar lavanda, este como también es bueno como ansiolítico, este podemos usar terpenos que también se pueden conseguir eh pero bueno, en definitiva no creamos que es milagroso el, el aceite de cannabis para esto, puede llegar a ayudarnos, recomendamos únicamente el que sea exclusivamente con cannabidiol y siempre con supervisión veterinaria porque llegar llegado el caso de tener una, una mascota, un paciente que, que está recibiendo otro tipo de medicación, hay que analizar muy bien la interacción entre los medicamentos. Excelente columna Julio Gacia, excelente reflexión sobre la utilización del cannabis para las mascotas en tiempo de fiestas, en tiempos de Ojalá no ocurra, ¿no? Pero petardos, fuegos artificiales, de hipersensibilidad sonora. Eh, hay una normativa provincial y comunal que prohíbe la utilización de los petardos, pero bueno, lamentablemente siempre hay gente que sigue manteniendo esta costumbre bastante lamentable no para estos tiempos. Le agradezco a usted en su penúltima columna y nos vamos a reencontrar la próxima semana, el próximo viernes. Sí, señor. Julio El Caño Gacia, el Papa Noel del Cannabis, pasó por Radiocracia.